La verdad que muy dura la victoria. Eh, por suerte eh, la necesitábamos mucho, veníamos un poco golpeado y bueno ahora aquí seguir trabajando. Pudieron cortar una racha negativa que venía con Bahía y volvieron al 50%. Salieron del negativo. Sí, sí. Eh, por suerte dimos un paso adelante en el tema de creo que de, de carácter, de mostrar que el equipo eh, todavía está para pelear. Buenas cosas, obviamente hay muchísimo para mejorar, pero pero bueno siempre es bueno eh, trabajar en base a la victoria. los complicó durante todo el partido, pero ¿qué fue lo que pasó en el último cuarto? ¿Qué se dijeron entre ustedes para salir con ese carácter y poder ganarlo? Sí, yo creo que, que bueno, después en el alargue creo que eh, se nos dio una oportunidad eh, única, dijimos que había que aprovecharla, eh, nosotros no nos sobra nada, tenemos que jugar partid cada partido como una final y bueno, después eh, justo se dio un técnico ahí, un doble eh, rápido eh, a favor nuestro y creo que eso nos dio un poco de aire y un poco de confianza para, para terminar el partido. ¿Cómo evaluás tu rendimiento a lo largo de esta temporada acá en Bahía? Eh, bien, adaptándome. Eh, he tenido buenos partidos, malos partidos. Pero, pero bueno, la verdad es que estoy muy contento acá. Eh, creo que está dando un paso eh, muy grande como, como jugador y como persona. Eh, acá me exigen mucho. Y la verdad es que, que eso es bueno, es un lindo desafío. Y nada, aprendiendo día a día y tratando de dar lo mejor para el equipo. Me imagino que ya te lo están preguntando. Eh, primero, un balance de Uruguay en lo que va de estas ventanas. ¿Qué opinas? Bueno, empezamos muy bien. Eh, es muy importante... Que nosotros jugamos los partidos locales y ganamos Ahora tenemos un lindo desafío contra, contra Argentina Y ahí vamos a ver eh, para qué está el equipo eh, Vamos a tener, a tener que luchar muchísimo Y bueno, después tenemos otro partido contra Panamá muy duro Y bueno, esperemos, esperemos que se den buenos resultados para la selección ¿Qué rival esperás de Argentina? Y bueno, sabemos que Argentina tiene muy buenos jugadores, no importa quién venga, siempre, siempre juegan muy buen básquet, mucha, mucha intensidad, se hace muy fuerte de local. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de, de apuntar a, a nivelar esa intensidad, ese nivel de juego y, y tratar de luchar hasta el final para, para llevarnos la victoria. ¿Les sirven algo ser varios uruguayos que juegan acá en la Liga Argentina? Sí, sí, yo creo que la Liga Argentina es una Liga muy competitiva, se juega a mucha intensidad y buen básquet, como te decía, como, como, es, el, como es el básquetbol argentino en general y creo que, que eso no, nos ayuda a nosotros lo, los extranjeros para, para subir nuestro nivel. ¿Ya hay apuestas con Máximo, con Levy? No, no, no. Por ahora, por ahora tenemos que, que enfocarnos acá en Bahía y bueno, después más adelante capaz que, que vemos para ver alguna apuesta o alguna alguna joda o algo de eso. ¿Conocés a la barrio? Eh, fui una vez, pero está, como siempre, fui a jugar y eso, no, no conozco mucho la ciudad y eso, pero, pero bueno, ahora un lindo momento para ir.